Pepenca Aguirre, que va a ser jugador de San Lorenzo Nicolás Yanela y, y Rodrigo Haag como ficha sub-23 Rodrigo llega como sub-23 con Cafaro van a, van a tener que decidir cuál, es, cuál de esas tres fichas Agustín, Rodrigo o, o el propio Tortugadec eh, Juegan como ficha mayor como, como sub -23. y cuál como sub-23 Y seguramente a partir de allí después el panorama ¿Por qué? Porque Romano llega por... Por Mainoldi, Mainoldi Y queda el hueco de Vega Claro Queda el, el espacio libre De, de, de Sebastián se Vega va, No, bueno, van a contratar un jugador extranjero El plantel se va a completar Después habrá que ver esa ficha que ocupaba Chas Crawford Tintorelli En la vuelta de Tintorelli Y ahí te queda armadito ahí está. Con dos extranjeros Bien, otra vez equipo para pelear el campeonato Y es, es el mismo equipo con algunos retoques No, el mismo no Es le muy parecido. MVP, le falta MVP. Sí. Eh, bueno, falta... pero convengamos que no va a jugar vos. Contrataron a Nicolás y a Nesla. Y se va a Mainoldi y no me contrataron a mí, contrataron a Romano. Está bien, pero eh, son jugadores de distintas características. Sí, pero... No, obvio. Y seguramente Santander. Atenti porque además Kimsa suma partidos. Eh. Va a tener cerca sí. de 100 partidos en sí, la temporada. Sí, sí, 100 partidos va a tener. Sí, sí, entre... Eh, bueno, si se clasifica al top 4. Interliga sí. La Liga Nacional en El Top 4 va a estar Lo que hoy tiene seguro es Interligas, sí. Liga de las Américas Y Liga Nacional sí. Y si clasifica Son. a Top 4 su, Seguirá sumando un partido Y capaz que Montenero lo va a hacer en Un partido amistoso por ahí para Seguro Le vamos a preguntar ahora Muy Gerardo Montenegro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien, bien Acá. ¿Más tranquilo? Sí, bueno Bien sí. Es difícil estar tranquilo como dirigente ante tantos vaivenes que venimos pasando, pero bueno, hay que seguir nomás. Digo, digo más tranquilo por la situación de, de Penca, la situación de, de Vega, la situación con Monela, a eso me refería. Sí, sí, pero bueno, igual no, no quiero polemizar por eso, sobre ese tema. No, soy, no vamos a polemizar, Son no miradas mirada que uno tiene como dirigente y de pronto... ¿Quién quiere decir que no está equivocado, digamos? No, no, no, uno no dice quién está equivocado, no. Lamento... ¿Un punto de vista? Claro, es un punto de vista. Y como yo le, recién le decía a Mati, ¿no? Y acá en el, en el programa, por ahí uno lamenta que por ahí un jugador, eh, que seguramente a vos también te habrá costado tomar la determinación con, con Sebastián Vega, por ahí pague un poquito lo, lo, lo, los platos rotos, ¿no? Por, por una situación con otro jugador, ¿no? Sí, pero sobre ese tema quiero dejar claro, una cuestión. ¿Cómo, cómo, cómo? Sobre ese tema quiero dejar claro, una, una cuestión, digamos, ¿no? Yo, yo me he molestado eh, y, y hemos estado hablando toda la mañana largamente con, con Gustavo Monela <coughs> sobre, sobre sobre esta cuestión, digamos, pero en todo momento, ¿me escuchas? Sí, sí, sí, sí, sí. estamos escuchando, sí, Gerardo. Claro, en todo momento lo que yo le, manif lo que yo le he manifestado eh de esto desagrado digamos con, con mi desagrado personal digamos en la relación con el representante eh, y creo que creo bien claro que yo con los jugadores con los jugadores todos sabemos que tienen el derecho de elegir o de, de a jugar digamos esto esto no está en discusión así que lo dije, tenemos que tomar decisiones cuando tomamos decisiones son la base de algo digamos ¿no? Entonces, por ahí uno puede llegar a tomar una mala decisión eh, en función, digamos, de, de cuando las cosas no están bien claras. Pero no, no voy a ahondar sobre todo un tema que hablé largamente con Gustavo Monella. Pero lo que sí quiero dejar bien en claro es que es verdad que nosotros estamos avanzando la situación de, de, de Seba. Eh, ¿Cómo, cómo, eh, cómo? Que nosotros teníamos de palabra avanzado en la negociación con, con Seba B, que nosotros nos <ríe> queríamos que... Que yo porque con, con el plantel, que todo el mundo sabe, que nosotros tenemos que llamar a todos, que después, la decisión de los de clubes, pues, por favor, no decimos todos, después está la decisión de jugadores y de que yo no, porque pues, más de eso o no. Es Gerardo, Gerardo, no? vamos ¿Ah, sí? a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, sí. vamos a volver a llamarte porque se entrecorta sí, sí, sí. y se, se, sí, sí, se escuchamos en un lugar donde no hay una buena señal. Ahí está, mejor, ver, ahí está, mejor. ahí está. Ahí está, ahí Ahí sí, ahí Dale, Bueno Bueno, no te decía de que sobre el tema de, de la decisión nuestra eh, siempre ha sido de que con el plantel esto no, no hay una cuestión deportiva para nada de, de, de parte del cuerpo técnico y nuestra después de la decisión de si, es que lo ocurrir si se o no digamos ¿no? Eh, entonces cuando uno lo único que espera como dirigente si hay una decisión de, de estar dispuesto a no seguir bueno uno planifica obviamente el armado del equipo el técnico y nosotros de una manera y esas son las cuestiones que creo que que aceitar relación representantes, que, que dice, eh, para que uno tome decisiones, punto. Yo, ahora, en el tema de Vega específicamente que yo quiero dejar aclarado, nosotros acordamos de palabras, eh, que voy continúe, en lo que hablo en el tema económico, ¿no? Nos pusimos de acuerdo. Sí. Como esto, como yo he sentido que la relación de eh no ha quedado bien, ...y el sentido, el sentido no respetado... ...es que yo le he pedido... ...y yo le he pedido... ...es decir, no es posible... puede tener otro grupo que lo haga... ...pero por una cuestión de los representantes... ...pero si sí también se lo he dicho al jugador... ...y se lo he transmitido al representante... ...que yo sé de cumplir mi palabra... ...si por pronto esta situación... ...es un prejuicio para el jugador... ...que no tiene nada que ver todo esto... ...este... ...cumplo mi palabra... ¿Y hay chances ah. de que Vega juegue en Quimsa entonces, Gerardo? No, no, eh, eh, hay eh, chances, chances, hay por supuesto la decisión del jugador. Porque si yo te llamo por teléfono y te dices, Gerardo, yo me quiero, me quiero quedar, tengo ganas de que quedar. Se queda, se queda, más allá de mi molestia con el representante que lo expreso, lo he manifestado y se lo he dicho a él y lo he dicho públicamente. Se queda porque yo he dado la palabra y yo la cumplo yo lo que he dicho es pedirle yo no lo... decirle, mira si es posible por, la, por el problema que tengo si es posible que te vas, si eso te genera un perjuicio y vos no estás cómodo no te hagas problema que te quedas ¿me claro, explico? Claro. Aquí, no es que, aquí no es que yo no estoy cumpliendo una palabra eso eh, es más está el mensaje de esto está, está el whatsapp clarito que se lo mando a Seba bien claro o sea, no es que yo ¿Te explico? Sí, sí, sí, la, totalmente. La, la, claro. O sea, yo manifiesto un, un problema, digamos. O sea, ¿Quién es? es un problema? Bueno. Pero para mí y se lo comento al jugador. Mira, no sé qué es un problema. Voy a hablar mañana con, con, con, con Gustavo Monela y da para seguir charlando más todavía. ¿Estuvieron charlando no con, con Monela de este tema también? Sí, de, la mañana, sí, de esta mañana, sí, porque... Estamos hablando porque yo lo que... Eh, lo que yo quería dejar bien en claro es esta cuestión O sea, en ningún momento este problema que tenemos representante significa que el jugador tiene que ser perjudicado, para nada. Si sí, hay un prejuicio. Es una cuestión de... Entonces yo creo que siempre, en todo momento, he dejado eso aclarado al jugador. Y se le mandó el WhatsApp. El WhatsApp se lo envía al representante, que parece que no tenía ni información, y se le dice. Ahí está el WhatsApp que le mandó a tu jugador. O no sea que... Presión... O sea que, la, la, la, digamos que el resumen de esto es, este, hubo un problema con el, con el representante, con Gustavo. Un no problema le he estado a mi jugador que tiene un problema con el representante. Si Exacto. el jugador me dice, está bien, Gerardo, pues lamentablemente yo he tenido otras ofertas y he desechado para seguir en 15 y, y estoy perjudicado. Bien, bien, Cera, tiene razón. Me la banco yo con mi representante, el problema que tengo, y, ¿por no tiene nada que ver. Pero y hay también tu problema si se puede sociedad se soluciona y si no no hay problema tampoco no es para es algo que no lo pueda manejar digamos. ¿Ah, no? No, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Eh... No, pero o sea, lo que quiero, quiero dejar de claro que en ningún momento eh, este, esta situación a el jugador debe salir perjudicado no, Claro. Igual, igual son miradas punto de vista y discusiones que tenemos con... ...claro, pero eh, Gerardo, a ver con si coincide con esto... ...con el esto. representante, hablamos, seguimos hablando y seguiremos hablando... ...seguramente hasta que en algún momento... ...claro, pero lo que pasa es que el jugador tiene momento, que... Eh, que ...claro, que eh, no charlan no, con, con Monelas, tal vez se pongan de acuerdo en alguna cosa... ...tal vez no, tal vez sigan discutiendo... No. ...tal vez alguna herida tarde más tiempo en cerrarse... ...pero eh, el, el jugador tiene que decidir como trabajador hacia dónde va a ir... ...y si contigo tenía la palabra y evidentemente algo pasó en el medio... Eh, ¿Sí? y hoy el chico ya había manifestado hace, ¿qué? 48, 72 horas que iba a seguir en Kimsa por eso yo en todo, momento, en todo momento cuando me han preguntado quién venía al lugar de Vega he dicho nosotros hemos puesto como a un extranjero ¿por qué he dicho como a un extranjero? sí porque justamente yo le dejaba abierto la posibilidad del jugador ¿y Sebastián qué te dijo? Sí. ah, Sebastián está en el exterior eh, está de vacaciones no podemos comunicar por teléfono, está de vacaciones no me dijo nada si sí, hablamos de representar esta mañana después de estar bien comunicado con el techo, ¿eh? sí. a dejar en claro esta cuestión digamos. ¿Y cómo la ves, Gerardo, vos con tu experiencia en el lomo, est esta situación puntual? Y por lo que charlaste también con Monela, no, no, no tenemos acceso a eso pero sí al menos a que nos cuentes tu sensación hoy, hoy, ahora eh, ¿Van a ir más por el lado de extranjero o vas a esperar un poquito más que Seba Vega sí. piense la situación y te define algo? No, el tema del extranjero nosotros estamos, tenemos que buscar opción a, a diferencia de algo provocado por nosotros pero pero bueno yo este a ver vuelvo a decir no quiero polemizar lo que yo pienso sobre expresar representante bien claro pero yo quiero dejar bien claro que para nada el jugador tiene que salir esto. Claro, claro, está bien, está bien, está perfecto claro. pero vuelve sí. a lo mismo, hace 72 horas el jugador había acordado contigo de palabra en seguir, entonces evidentemente sí. tiene que haber alguna alguna consecuencia positiva en todo esto si es que en el medio eh, naturalmente se salvaron sí. las diferencias correspondientes como corresponde eh, entre entre ustedes y la bronca la calentura por eso digo el chico tal vez está en el medio de una situación que para él también fue cambiante repito Oye, el, ojalá que puedan arreglar ojalá que el pibe se pueda caer en quincha y que ha jugado una buena temporada y ha salido campeón con Kimsa, y y bueno está es sería nunca ha estado o sea, nunca ha estado en duda la continuidad de Vega no, no, no, no seguro. ni deportivo ni de la diligencia, eso lo sabe el jugador y el técnico también siempre lo ha querido no tiene nada que ver eso por eso Que ha producido una situación de diálogos sí. cortados con el representante que motiva una mala relación entonces bueno pasó por ahí, yo la verdad que lo, eh, este sábado que lo manejábamos internamente, después salió a la luz, evidentemente me llamó un periodista y me preguntó, yo le dije sí, Pero bueno. nada más que eso, no, no quiero polemizar, aparte no, de, no, no. yo se lo he manifestado a, a Gustavo, que creo, y bueno, en vez de sus explicaciones, bueno, son atendibles algunas y otras no, y seguramente seguiremos conversando, yo, yo particularmente... Eh, deciendo mi laburo como dirigente yo creo claro. que hay cosas que tenemos que tener en claro en esta cuestión del trabajo dirigencial en la relación jugadores representantes dirigentes nosotros los dirigentes hemos tomado decisiones entonces queremos una regla claras no, no no no no no hay cuestiones que un representante debe también decirle a su jugador mira esto yo que tuviera la mejor negociación pero aquí hay cosas que yo debo respetar como representante de la relación seguro. con los dirigentes seguro seguro seguro de de, Pero, de la decisión o no de la decisión no perdón de, de la situación y de la llegada de de aguirre a, a san Lorenzo eh a vos hay algo puntual que te haya que te haya molestado o o, o entendiste los motivos que te dio el jugador de de su salida de Kimsa? no sí usted o sea que yo aprendo lo que lo que mueve de mis hijos ¿eh? sí lo descartamos eso eh Mirate, este no, no, no, no hay problema es mal. todo el mundo sabe cómo manejo los jugadores aparte cómo entiendo cómo son va a hacer los jugadores están donde estar. Y hace la cuestión económica por comodidad esto se entiende ahora los el jugadores elige dónde estar o porque está cómodo en ese lugar o porque le pagan mejor yo en todo momento nunca nunca he tenido la información del representante que es el que tiene pasada relación de decir no, el jugador la verdad tiene nada que ir en todo momento era el, el económico el problema. Si yo trabajo porque es económico, tomo decisiones en la mano de plantel, es una situación económica, y después que es el, igual a la oferta me dicen, no, en realidad no es económico. Eh, claro, ¿qué entendiste? Claro, que, perdiste en tiempo. En, en, y no solo tiempo, cuando yo digo toma de decisiones, hago toma de decisiones presupuestarias, pues porque yo tengo una decisión presupuestaria, yo no sé si Maynol ni mal, no lo sé la porque económicamente no me da el presupuesto, por ejemplo, entiendo, claro, claro, claro, y y, y, y termino recibiendo un presupuesto de un jugador porque decido, eh, y porque es así, y eso le pasa a todos los clubes, a todos los dirigentes cuando tiene que tomar, maneja un presupuesto, en función de eso sale al mercado a discutir, si, si, si, si vos me manejas, si vos me cambias la reglas de juego en el mercado y bueno me hace tomar decisiones equivocadas, y eso es lo que este uno como dirigente Sí, sí. O sea tu prioridad tal vez ah, en el momento del presupuesto está. fue eh mejorar el eh, económicamente para, para para que Nicolás se quede del plantel y y se y se desprende con lo que nos contás que tal vez eh, no, no descuidaste pero ah, cuando sí. te enteraste de lo de Maynoldi no sí, podías de con lo de, tiempo, de Comodoro, pongo el ejemplo, pongo el ejemplo, este capaz que estamos discutiendo, discutiendo, discutiendo, es decir pongo el ejemplo, no no no quiero entrar Pongo un ejemplo, ¿usted lo entiende claro? Sí, sí, sí, está claro, está claro. Puede ser Mainol, puede ser Juan O'Pero, puede ser otro contrato. Pongo el ejemplo Maynoli, puede ser que te he el contrato de Vega, y lo pierdo a Vega porque yo tal cosa, te si he el contrato de Tinto, te he el contrato de Batley, o sea, es, es muy difícil trabajar así. Cuando no hay que de declarado de, en de el mercado. Para cualquier dirigente, te digo. Bueno, Seguro. Porque si de... sí, vos... Vamos, vamos a... Tiene que haber respeto a la voz de cada uno. O sea, yo respeto a la voz del representante... Se puede debe... de, el representante tiene que respetar mi trabajo como dirigente. Me cargo como dirigente. Yo no me enojo con los dirigentes, nunca. Porque, en primer lugar, primer concepto. Los dirigentes tienen que amar el mejor equipo. Si tienen presupuesto. Con su presupuesto tienen que amar su mejor equipo y si hay un club que tiene mayor presupuesto que nosotros seguro es, es, es lógico que para querer llegar al mejor jugadores, y si hay uno mío y yo no tengo presupuesto, y es lógico, no que me quedo en dejar con, el, con por esa cuestión. Eh Gerardo, quedó clarito el tema, Vega tiene la puerta abierta, hay una charla pendiente, es muy probable que pueda Ajá. continuar en en Quimsa, el dirigente tiene que hacer el mejor contrato posible el jugador también tiene que tratar de sacar su, su, su ventaja posible y el representante en el medio de la negociación pero, no ya... pero todo eso tiene que ser dentro de la realidad, claro, esto como que yo tengo una decisión tomada o tengamos pensado nosotros estemos especulando con un jugador por decirte todavía voy al que yo en realidad tengo una decisión ya tomada de, de que este jugador pero algo mejor, no encuentro, no encuentro, no encuentro, no encuentro, no le digo nada, no encuentro, no encuentro, no encuentro, llego a la última fecha, y encuentro, último día, y decirle a él comunico, ¿sabe qué? Hemos tomado estas decisiones el último día y el jugador ni siquiera le ha dado este otras opciones, que tiene que haber reglas claras, yo tengo que avisarle al jugador desde el comienzo, en determinado momento, mira, este, así tengan tiempo de conseguir el club o de entrar al mercado, que tiene que haber reglas también es que no en la toma de decisiones una la de la perdiendo. Entonces yo estoy planteando esto. No, no me parece correcto esa cuestión. No que un jugador vaya o se quede o que quiera ganar más o menos. No, es comunicarlo mejor. Y el trabajo ese es del representante. El representante que se presenta lo que tiene ese jugador. Y le maneja la carrera. Bueno, si se, eh, muchas veces la maneja bien y otras veces se equivoca bueno, cuando se equivoca eso lo marco perfecto perfecto claro. decís, yo quiero tener y trato yo y yo trato en lo posible de también este, no proceder mal por eso he dicho a Vega si sí. vos no te satisfaces otra opción yo cumplo mi palabra estoy molesto por este tema te comunico fijate sí. y si no yo la palabra cumplo que ha tragido no te voy a perjudicar porque así debe ser está bien, está bien, está bien, perfecto eso, bueno, ¿Quedó, es claro. Que, bueno, quedó claro, quedó claro. y eso lo sabe y eso lo sabe, porque, porque el equipo lo sabe no, ni gente se lo transmitido no y eso tiene que alejarlo porque no quiero quedar como que eh, de, de, la mejor panda vega, eh, no, no y capaz que también fue un momento eh, todos tenemos un momento de calentura y podemos hacer una cosa que después nos parece que no está no es tan justa y que dimos la palabra y volvemos para atrás Y bueno, lo mejor es arreglar las cosas, está perfecto, está perfecto. Bueno, o sea, sobre ese tema siempre tomaba precaución de saber de que podía no ser sé, justo, por eso se le da la opción siempre al jugador de que él decida. Está perfecto, claro, Ricardo, quedó clarísimo, quedó clarísimo. Te hago otra pregunta. Sí. Con respecto a las declaraciones de Enrique Agosti, eh, que fueron bastante duras en su, en su Twitter, y hoy salió una nota publicada en Basket Plus. Este, donde bueno hace todo una, le hacen una nota uno de los chicos que trabaja, ahí, no sé si justo Fabián García o alguno de los muchachos que trabaja ahí pero le hacen una, una nota este, ¿qué, ¿qué nos puede decir al respecto? y mirá yo debería conocer todo, hablar con él y conocer bien la motivación para que eh, tenga haga esos comentarios, digamos la verdad no conozco Y hoy mi, como que por ejemplo el de afuera no conoce que, que pasó mi discusión con Monela, y de, de afuera uno no puede opinar porque tiene que conocerlo entre telones y adentro para decir que o sea, tiene razón en enojarse con esto ¿me entiendes? sí entonces yo la verdad no puedo opinar de, en este caso porque no sé si él está equivocado en descalificar dirigentes, este, dirigentes primero que no hay que generalizar en una medida bueno acá una generalización hay Gerardo claro, porque claro, habla por eso De de que que ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo, yo, yo, yo, yo, en primer lugar, digamos, el único que puedo decir es no que eh, no hay que generalizar. Como que yo me hubiese enojado, como un cabo y todos los representantes no sirven. Sí, no, bien. generalizar. En primer lugar, si estoy molesto con alguien, si sí, estoy molesto con Juan Pérez <cuches> No, no, no, no, porque después de se no, a no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, no, molesto? Yo, yo estoy molesto con Gerardo Montenegro estoy molesto con el señor Borges, estoy molesto con el señor Sobre, estoy molesto con el señor eh Juan Pérez, qué sigo? no sé, la verdad no sé por qué está molesto, digo, pues estoy molesto con dos dirigentes, qué sé yo, la verdad desconozco eso, lo único que lo único que lo único que puedo hacer en la observación es decir no, no me parece que haya que generalizar, en primer lugar, eh y, y creo que nosotros eh, hola sí, ¿Sí? estamos ¿Sí? escuchando, sí y creo que nosotros establecemos un mecanismo desde bastante tiempo de que las cosas que tengamos que decir nuestros dirigentes lo hagamos en un ámbito eh, cara a cara. Sí. ¿Y fuertes además? En una reunión, claro, de eso, eso sí hablamos. Me ¿Parece que si decir tiene un problema con los dirigentes? En una reunión pide una reunión, que pide una reunión del presidente y dice, usted sí, está, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, todo vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, puede estar molesto vos, vos, cosas que están mal que no está bien y que Y que, creo que una, una, uno de los temas que siempre hemos hablado es que si hay problema entre nosotros, tenemos que buscar el diálogo, tenemos que buscar el encuentro y, y tenemos que ver eh, qué se puede corregir. Pero no. este, si hay una inconducta, por ejemplo, capaz que le mira, si vos quieres mi jugador, avísame. Sí. Para decir que le diga, mira, vos tienes un jugador mío, si me llamo, me dice, mira, vos sabes que estoy de eso, tu jugador, ¿cómo está el libro? No, está el libro, está el libro. Pero mucho, ahí, mucho, Gerardo, mucho, ahí... Muchos mucho dirigentes se mueven, Pero no ahí me, me nace la pregunta, que era... Yo, por ejemplo, disculpame, yo, por ejemplo, mucho, muchas veces se mueve, yo, yo tal vez... Veces... Pero, pero ¿sabés qué sí, me no, hace no, preguntarte, Gerardo, y, y sí. que es donde lo apuntaba el dirigente Enrique Agosti? Eh, yo te llamo y te digo, Gerardo, va, te pongo un ejemplo, yo lo quiero a Vega, y vos me decís, yo le ofrecí 8, y yo tengo para ofrecerle 10... Ahí es donde el dirigente Agosto dice que los propios dirigentes salieron a reventar el mercado y que no cumplieron con la palabra, con lo que sí, habían acordado. No, no, no. Yo, bueno, yo creo que hay una... En el caso particular, yo no voy a acusar de romper el mercado, en ese sentido. Si hay un dirigente... A ver, porque aquí hay que entender. Si después hay un dirigente que en ese puesto tenía en su presupuesto, sí. en su presupuesto, si yo tengo en el puesto 4 o 15 mil dólares, punto, se va a un jugador de 15 mil dólares, entonces uh -huh. yo tengo ese 15 mil dólares para un jugador. Y de pronto eso, eso me da para que lo contrate uno que ganaba 5 Yo tengo 15 No es reventar el mercado Yo estoy trabajando con el presupuesto del año pasado Por ejemplo, en ese caso Yo tengo, eh, estoy gastando, reventando el mercado para mí Que yo gastaba 10 años para gastar 20, no sé, ahorita con la plata Pero bueno, puedes decir Si de pronto hay situaciones que se presentan así Y esto vos lo sabes Sí, sí, por eso te lo pregunto. Hay, hay, hay clubes que tienen presupuestados puestos. El que gastó 5 mil dólares, en la que gastó claro. 10, sí, en la que... La que no gasto tanto. Claro, exactamente. El, el técnico gastó tanto. Bueno, entonces se va a un técnico que le pagaba, por ejemplo, mil pesos, por decirte. Un ejemplo, una paquicosa. Anual, para que no lo no, no veamos macana, cana. Bueno, este, viene este, y se va y bueno y después si yo tengo eso y voy a hacer un contacto de un entrenador que el año pasado ganaba cinco mercados habrá razones por las cuales ese el entrenador este está rindiendo muy bien con cuál las medidas tengan mi equipo, viene el equipo con quién, con el presupuesto que ya tenía uh -huh. <coughs> claro. no, sí, no, no. Entonces, vos este pero eso está todo bien a mí a mí lo que, que me, me sorprendió pregunta. fue fueron las declaraciones que la nota que le hizo Fabián García porque era como que estaba muy caliente y es como que salió a ventilar, inclusive en la nota dice que habló con Fabián Borro y que Borro le dijo que, que bueno que estaba de acuerdo con él, entonces eh, eso es lo que digo yo, lo que más me Bueno, sorprendió. seguramente, yo voy a hablar con él, que lo conozco los motivos, yo diga si tienes razón, o tienes razón aquí vaya, este no sé, seguramente a Fabián le habrá explicado muy bien y Fabián se decir en qué le da la razón, en... yo en principio creo que si hay una falta de diálogo es válido, este Pero, a ver, yo no le puedo manejar después el presupuesto al otro club. Sí, ¿Entiendes? es entendible. Sí, claro, sí, el partido sí, no era afuera. Por ejemplo, yo no le puedo decir a Comodoro, ché, me llame, hermano, ¿por qué apagó ese plato con mi jugador? Claro. No, pues, la tenía, pues. A ver, yo, yo no tengo para mi jugador, y bueno, no lo tengo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo sí, no sí, creo sí, que sí. no es para... Sí creo que lo que hay que mejorar exacto va el teléfono y decir, mira, se que este jugador que era tuyo yo estoy interesado me voy al estado no, no no está el bien, partido inaugural será entre Kim en Olímpico el 23 cuánto voy, con cuánto me voy me parece que ya no ha sido porque eso no suma ni deja estás diciendo con cuánto me voy yo, yo voy a ir a por tu jugador con cuánto voy con cuánto me voy a otra historia sí, disculpame el, el partido inaugural la última, Gerardo para no sacarte más tiempo Kim olímpico. olímpico el 23 en Santiago es lo que está creo que así estaba programado es un tema que este seguramente va a ser así digamos no, no tengo otra información más que de lo que hasta hoy está programado bueno bueno bueno pues la, liga, lo, la liga tiene programado digamos bueno Gerardo eh, este arrancar con, los, arrancar con todos los clásicos que es el, sí sí seguro seguro pero está programado el 23 de nuevo de quinza olímpico este en el estadio del, del último campeón de la liga nacional gracias por el contacto gracias por el tiempo y bueno quedó aclarado Vega eh una charla contigo, tiene la chance y la puerta abierta de volver a jugar en Quimsia Santiago del Estero, este y estaremos, estaremos este siguiendo la información eh, día a día, te mandamos un abrazo enorme Gerardo, ahí está, te mando un abrazo y un saludo a todos, gracias por el contacto y por el tiempo ¿eh? ahí está, Gerardo Montenero, senador nacional, este máximo responsable de...